Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Y nosotros estamos iniciando con un tema bastante pues basado en el aquelarre. Ya nos hacía falta hablar del diablo y de los posesos. Bueno, solamente vamos a hablar sobre el tema que nos trajo el día de hoy un tema muy diabólico, un tema que tiene que ver con nuestras propias percepciones de la maldad, del pecado de la culpa de incluso nuestros terrores fundados o fundamentados en alguna religión o en algún este incluso hasta película de terror no entonces el tema de hoy está bastante interesante bryan platícanos de tus miedos hola cómo están el día de hoy bueno más bien el tema de hoy está muy escabroso muy muy pero muy delicado y la verdad es que es un tema muy que a muchos les puede asustar qué es el diablo o las diferentes formas del diablo vistas desde tres perspectivas diferentes vista visto desde el coaching, vista desde el tarot vista desde los ángeles mm qué es? primero yo preguntaría qué es? cómo lo podemos definir esto del diablo? es una metáfora o es algo ya es hecho estructurado o nos vamos a ir literal a, a lo que la gente conoce el como tal la palabra el diablo o qué es? desde tres puntos de, vi de vista diferentes acuérdate <risa> Vamos a abordar un tema interesante Que es la figura del diablo como tal la figura del diablo y qué ha pasado con esta figura a lo largo de de los siglos cuando fue que apareció bueno hay muchos registros de diferentes culturas como los sumerios donde ya hay figuras con cuernos incluso en algunas religiones o tradiciones paganas hay representaciones de centauros hay representaciones de figuras que tienen cuernos está el dios pan que también está representado con cuernos y el apogeo del diablo como tal surge a raíz de la iglesia católica del cristianismo que forma una figura como tal y dice este es el diablo, este es el demonio, es el que causa que los hombres pequen, que las mujeres pequen, es el que causa la maldad en el mundo y esta figura se empieza a hacer popular eh, durante la época del cristianismo sobre todo, incluso se menciona en varios libros sagrados esta figura, sin embargo, eh, muchas veces no nos queda claro lo que significa, por qué aparece esta figura, cómo es esta figura, ocurrió? a quién se le ocurrió esa idea, y varios han dicho sus teorías, y dentro de lo que yo he estudiado, tiene su origen en los sumerios, en Babilonia, también y se ha ido representando en muchas culturas. Esta figura con cuernos que hace una alusión al mal, a la sombra, a la oscuridad, a la parte del ego del ser humano. Ok. Y actualmente hay religiones que se denominan satanistas, que le rinden cultos a figuras demoníacas, a demonios. Y partiendo de eso, les quiero decir que la palabra demonio significa conocimiento. Entonces vamos a hablar acerca de eso. Ok, o sea, ¿toda aquella persona <risa> que tiene conocimiento es el diablo en pocas palabras? No, eso sería... En realidad, aquí ya sería irnos a otro tema. Yo te podría decir que eh, todos tenemos luz y todos tenemos oscuridad. Ajá. La forma desde la parte espiritual donde se entiende la figura del diablo, yo no lo veo tal como un ente separado fuera de ti, sino uh -huh. realmente es tu propia sombra y tu propia oscuridad. La de diablo en la época actual sería igual a ego, tu propio ego. Sí, sí, sí, sí. Basado en temas de cabalá, decimos que el demonio realmente es el rival es decir, esa parte de ti que te hace retarte a ti mismo a hacer o no hacer ese pedacito de conciencia ¿no? donde tú puedes escoger realmente qué quieres o no hacer en referencia a esto hay un libro que yo amo con toda mi vida que se llama Autobiografía de Satán, tienen que leerlo este libro nos habla tal cual como un, una historia referente a que el diablo quiere pues, contar su versión de la verdad no y habla con un periodista quien le empieza a cuestionar bastantes cosas de, de la cultura general que se tiene sobre el demonio que si es así que si se ve hasta que si el actuó que si él hizo y la pregunta que, que deja este libro es y tu responsabilidad dónde está o sea él no te mueve las manos entonces es lo, lo interesante de ese libro se lo recomiendo aquí lo curioso eh, ahorita que hablas de la responsabilidad en coaching hablamos mucho acerca de la responsabilidad acerca de la victimez acerca de que mmm, las personas, por ejemplo X persona eh, comete un delito, comete un pecado ¿sí? hablando en términos religiosos no moralistas, sino hablando en términos religiosos solamente, comete un pecado, comete un mal a la sociedad y se justifica diciendo, es que yo fui la víctima, ¿no? Um, en coaching uh, lo que buscamos es hacernos responsables, esta parte del ego, de es verdad, eh, la parte del, del, del ego, <risa> perdón, te de dejé encerrado. <risa> Hablando de pecados, encerrar a tus compañeros <risa> es pecado. <risa> um, entonces eh, yo, yo les preguntaría, ustedes, ¿cómo lo han visto? O sea, la maldad en el mundo... ¿Cómo la han visto? o ¿En qué, en qué lo ven? ¿Cómo, está, eh, ¿Cómo es visible ante la sociedad? Pues la maldad es muy visible porque hace mucho ruido eh, por ahí se dice esa frase el bien es silencioso y la maldad hace mucho ruido. Eh, evidentemente eh, la parte de los demonios eh, también están en el interior del ser humano, están en la mente del ser humano. Los demonios internos, ¿y que son tus demonios internos? Es el, el odio, es la agresión, es el causar daño a otros, todo lo negativo que nosotros podamos ver en el ser humano, esos son tus demonios internos, son los vicios arraigados, son esos hábitos que te autodestruyen, esas conductas que destruyen a otras personas, esas conductas que causan un mal social, mal familiar, incluso estos orígenes... Eh, pueden ser hasta patológicos pudiéramos decir en algún punto porque por ejemplo si yo dijera hay una persona que tiene muchos demonios internos podríamos hablar de un psicópata podríamos hablar de un sociópata podríamos hablar de, de, de ciertas personas con muchos perfiles no sin embargo no lo digo en un afán de emitir juicios hacia ellos porque alguna experiencia también tiene que vivir su alma pero sí de analizar que realmente los demonios como tal no están allá afuera como una figura Eh, roja, con cuernos con colas sino realmente están en el interior del ser humano y el ego como tal es uno de los mayores maestros que nos viene a dar entrenamiento a todos los seres humanos a todos, absolutamente todos todos los que tenemos un cuerpo tenemos ego y el ego dura hasta que tu cuerpo dura entonces, ese ego es un gran maestro y es un entrenador hay algunas teorías que también dicen que el diablo fue creado para entrenar a los seres humanos para que realmente nosotros tengamos las lecciones que necesitamos llevar ¿no? sí. entre eso también hay una teoría que dice que realmente el diablo es el guardián del libre albedrío es el que te recuerda cuáles son tus límites o las posibilidades que puedes llegar a tener, también hay otras áreas que dicen que es el rostro oculto de Dios, es decir, que eh, tiene una virtud tú después de, de tanto cuerno y tantas cosas exóticas, también hay hay cierta parte mágica, mística y como bonita dentro de él, en cuestión bonita de que tiene lecciones que mayor lección que el libro albedrío, tú puedes elegir qué quieres hacer, tú puedes elegir hacerte cargo o no de las consecuencias y de todas maneras vas a vivir con eso de acuerdo y, y de hecho hay una la religión como tal o el satanismo eh, prácticamente es algo reciente con como congregación es su fundador que fue la Bey no sé si han escuchado acerca de él Anthony no. Sandor La Bey okay. si no mal recuerdo él fue el que lo fundó, incluso hizo preceptos para todas las personas y hay lugares donde se les da culto a lo largo y ancho del mundo hablamos que cuenta también con presencia en muchos países son cultos más discretos son cultos que no están vistos bien socialmente y que muchas veces los esconden y no les dan tanta difusión pero ahí existen también tienen presencia dentro de la sociedad ahora también bueno eh, estamos hablando de este tema que puede ser muy controversial pero cuál es la invitación acerca de este tema o sea... Mm, a generar ¿cómo? un análisis y sí. crear una conciencia crítica. Si nosotros como seres humanos nos cuestionamos las cosas, podemos descubrir su origen y podemos saber la, la verdad o la realidad o construir una verdad con base a nuestros propios conocimientos. Les compartimos desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, haciendo un análisis crítico, pero cada quien puede tener su propio concepto, incluso puede tener su propio pedacito de la verdad de lo que estamos compartiendo la invitación es a cuestionarnos esta figura porque ha estado muy presente dentro de nuestra sociedad a lo largo de mucho tiempo y pocas veces no lo nos cuestionamos algo que es tan fuerte y que incluso puede tener mucho contexto religioso si sí, de hecho en el tarot pues tal cual hay un arcano que se llama el diablo que es el arcano 15 este arcano nos hace referencia a la materia si sí, el pecado incluso magia oscura y todo este tema pero detrás de, de este demonio si lo si analizamos la figura la, el cuerpo físico es tan grande que no debería estar en equilibrio ¿de qué nos habla esto? que si tú le dedicas demasiado a algún tema físico, económico a mu mucho a la materia la materia no alimenta el al espíritu tienes que ser un equilibrio incluso hay un cuento porque todas las cartas del tarot tienen un cuento que mm. es este, la de Juan Sin Miedo y este nos muestra la única manera de vencer al diablo que es la risa una vez que tú te ríes de aquello que le tenías tanto miedo y que lo ves y ves que no tiene sentido, te va a dar risa. Y esta es una manera de hacerlo más pequeño, le quito el poder a aquello que me atemorizaba. Así es que es muy interesante. Entonces, desde el, desde el punto de vista de, del tarot, el diablo es el miedo es el miedo pero también es la oscuridad de la persona consciente ¿Mm? o inconsciente, ya depende, ver sí que la tirada no pero como arquetipo en sí es la muestra de que la materia tiene peso es decir, si yo hago algo aquí ahora va a haber una consecuencia, el diablo como figura bueno, para los que no conozcan el tarot imagínense una especie de ser con cuernos, con alas de murciélago invertidas, las manos un poco toscas, nos recuerda la parte de abajo como ay, ¿cómo se llaman? Como los faunos, pero es algo corto y con patas como de como de gallina. Entonces, usando esta imaginación, ¿cómo camina? Vuela para abajo porque las alas están invertidas. Tanto peso como haría que camine, va a ir a brinquitos y con el peso que tiene se va a caer. Y esta figura precisamente nos dice que la oscuridad no brilla más que la luz está ahí para hacer contrapeso pero realmente no tiene mucha actividad más que la que nosotros le podamos dar que es el uso que le damos a nuestro cuerpo el uso que le damos a lo que consumimos a lo que hacemos pero eh, de ahí en más pues eres libre esto como coach me hace reflexionar en que eh, esto, esta imagen que, que tú nos muestras acerca del diablo me hace imaginar a, ...como estos pensamientos que tenemos... ...las personas... ...y que en coaching... ...pues los vamos... Eh, limpiando ¿no? pero estos pensamientos de nuestra propia imagen de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestros problemas o incluso hasta lo podría ver como un autosabotaje ¿no? como esto que dices de las alas invertidas a mí, o sea ¿cómo caminas? ¿cómo vuelas? o sea ¿cómo te dispersas? ¿cómo avanzas? Eh, y es lo mismo estos pensamientos que, que tienes si sí estás accionando en la vida pero a la vez eh, te estás metiendo el pie a ti mismo, ¿no? entonces si lo bajamos en términos terrenales, en términos coloquiales para que la gente lo entienda más fácilmente, ¿dónde está la maldad de nosotros mismos? ¿En qué acciones? Por ejemplo, en todo aquello que te cause daño porque yo te podré decir que el no alimentarte, el no dormir bien, el tener algún vicio, sea el que sea te puede ocasionar problemas en todo aquello que no sea para tu mayor bien en el momento en el que tú lo ejecutes, porque de repente puede ser súper bien que te duermas 24 horas porque tuviste una jornada horrible, pero si todo el tiempo estás durmiendo 24 horas, vas a tener problemas musculares, problemas para dormir problemas este sociales problemas de todo tipo ahí es cuando aparece esta figura y decimos ay ah, es que la pereza es un pecado capital sí claro que sí es un pecado capital en base a algunas religiones algunas filosofías de vida pero yo te invitaría a pensar y qué estoy consiguiendo con esto el diablo siempre te va a tentar y no es tentar de que hazlo hazlo sino de y si lo haces el problema de la figura que típica del diablo es que él no te motiva a hacer algo te pregunta Por ejemplo, ¿qué pasaría si, digamos, tienes una pareja y le eres infiel? Uh -huh. O sea, ¿qué pasaría? Y ahí vas tú a decir, ay, pues vamos a averiguarlo, ¿no? No, es que el diablo me tentó. No, el diablo te preguntó. Tú fuiste y e hiciste la acción responsabilizate de eso porque también hay algo que se llaman pensamientos intrusivos en psicología lo, lo ven muchas las personas que tienen ataques de ansiedad y diferentes patologías y son estos por ejemplo que vas manejando y dices y si choco y tú como que acá ah, y por qué pensé eso ah, es que es el diablo no es que hay una posibilidad de que tú manejando choques o sea es real a mí me pasaba no sé si ustedes ahorita hablando de estos pensamientos era de que estaba en la secundaria volver a ver hacia arriba y veía estos eh, ventiladores que estaban a todo lo que da y yo decía en qué momento se cae y nos rebana la cabeza, sabes? <risa> Esperando. <risa> y y si sí es cierto o sea que ¿Cómo el ser humano tiene esta capacidad de, de tener estos pensamientos muy fuera de la realidad en ocasiones? Es que internamente tenemos dos voces en nuestra mente o en nuestra percepción dual. Una es la voz de tu ego y la otra es la voz del espíritu. Entonces estamos conviviendo y oscilando entre esas dos voces que lo podríamos ver como el angelito o el diablito no visto de forma más como infantil entonces yo digo que la figura del diablo como nos la plantean en muchas tradiciones o religiones está escrita como en cuento para que la podamos entender nosotros sin embargo es esa voz interna de tu propio ego y cuál es la enseñanza que te trae aprender de tu oscuridad trabajar tu oscuridad Esa es la enseñanza que te trae y cuál es la experiencia que nosotros tenemos que hacer integrar nuestra luz y nuestra oscuridad. Porque realmente somos las dos al mismo tiempo. De repente, en alguna situación te puede funcionar más la vocecita del diablo por decirlo así y en otras la del ángel. Es muy importante que no estén peleadas. Realmente son para para algo. O sea, yo creo que es una manera muy incluso fría de verla, pero todo lo que tú tienes sea lo que sea, sirve para algo solamente encáusala en un mayor bien no nada más para ti, sino para la humanidad cuando tú trabajas en tu espiritualidad, en tu desarrollo personal, no lo veas solo para ti, velo, por ejemplo si yo empiezo a ser eh, digamos un a juntarme con personas más positivas, que no sea solamente para mí, que sea para toda la humanidad. ¿Y qué pasa? Empiezas a hacer unas redes de apoyo súper bonitas, de repente conectas a personas para que trabajen juntas, encuentras este temas de pareja, temas económicos, porque no nada es para ti. Esa es, es la clave de, del espíritu. El espíritu siempre te va a hablar para el mayor bien de todos en el momento que tenga que ser. Y el ego es aquí, ahora y rápido. Y ahora todo nos lleva al equilibrio, a trabajar ambas polaridades, pero tú mantenerte en un equilibrio en tus pies bien puestos sobre la tierra. El ego como tal, que va a ser Que te va a permitir vivir esta experiencia material. El ego te ayuda a que tú comas, a que duermas, a que vayas a trabajar, a que convivas en sociedad. Te ayuda a muchas cosas. Eh, lo, lo tenemos satanizado, podría decirlo Ajá. también, pero en realidad el ego tiene la función de que tú en la tercera dimensión o en la 3D, tu vida se pueda preservar y la voz del espíritu tiene la misión de ayudarte a ti a que tú vayas evolucionando y vayas creciendo también hacia nuevos planos de conciencia y que en algún punto tú te puedas elevar a otro lugar o a otro espacio estar dentro de esta experiencia dual nos va a hacer trabajar con las dos toda la vida vamos a estar con esas dos y lo importante es que, que tú conozcas tu oscuridad, que conozcas tu luz, pero que encuentres el equilibrio y que sobre todo sepas a qué veniste, qué estás haciendo aquí y ¿cuál es tu propósito, cuál es tu misión y que no haga daño a otros seres humanos? Y muy importante el hecho de como dices, ¿no? no satanizarlo, o sea, todos tenemos esta parte de oscuridad, todos tenemos esta parte de luz, simplemente ver tu parte de oscuridad, eh, trabajarla y también ver tu parte de luz y también trabajarla y como dices tú, o sea, crear un un un equilibrio vamos qué pasaría si una persona que nos esté escuchando de repente tiene mmm, se da cuenta que una de estas dos la oscuridad y su luz eh, predomina por ejemplo que predomine más la oscuridad que sea una persona que se dedica a hacer el mal que se dedica a asesinar quizá o que se dedica a robar o que lleve el mal en sí el mal adentro ahí tiene como varios caminos bendita la humanidad que no nada más te permite un, una cosa puedes vivir en tu oscuridad siendo Ajá. el más oscuro vive en los robos vive los asesinatos a intensidad otra es encuentra de dónde viene esa necesidad de hacer daño cuál es la carencia cuál es la herida y eso transfórmalo en algo por ejemplo, la, la voluntad que tienes para hacer daño la puedes usar para ayudar para salvar vidas lo mismo que cuando estás muy cerca de, de un extremo lo más probable es que estés más cerca del otro lado por ejemplo, el cuidar el tema de la salud, el estar en servicio el tener vocación de apoyo el estar en psicología por ejemplo, el estar haciendo voluntariado es muy cercano al ser asesino curiosamente el hecho de robar también es la contraparte del generar. Tú eres líder, eres inteligente, eres adaptable. Entonces, busque esas virtudes. Yo, yo siempre, cuando alguien es como muy malo y que está estrenando pecado, porque vieran cuánto pasa en, en consultas, tienes dos opciones. O lo haces en virtud, o lo haces pero bien oscuro y a conciencia que lo estás haciendo. Hay una historia... Eh, para los que les gusta Kabbalah, hay muchas historias ahí, o son muchos como cuentitos y habla de que un asesino llegó al cielo, y pasó como si nada, entonces una persona espiritual dice, eh, pero ¿por qué? Se porque él vivió su oscuridad y nunca lo negó, dice, sí, yo hice todo eso esto y esto y esto, a conciencia y es una de las enseñanzas vive a conciencia no le eches la culpa a un tercero, si tú lo estás haciendo, hazlo pero hazlo bien, y ya cuando tú decidas cambiarlo, o oh, es de evolucionarlo para el mayor bien de la humanidad lo vas a hacer porque las herramientas siempre las tuviste Ahora, hay otra frase que a mí me gusta mucho que dice no hay personas malas, sino solo solamente diferentes niveles de ignorancia. Hay algo que como sociedad nos falta y como humanidad nos falta, que se llama educación. Yo Empatía. creo que esa es la base para para solucionar mucho de los males sociales y de los problemas sociales que tenemos. Educarnos en todas las áreas, desde educarte en tu sexualidad, en tus emociones, en tus finanzas, en muchas áreas. Porque a veces personas que están viviendo su oscuridad tienen un gran potencial para poder ser... Eh, una persona muy exitosa Solamente que está mal canalizado Sí, sí, sí. Es gente Son mentes sumamente inteligentes Sí, y tienes toda la razón Ahorita que dices eso Me... Yo siempre estoy como recordando cosas que en las que me he educado y las, y las cosas que he visto. Pero, por ejemplo, hay una serie... No me gustan las narcoseries porque me parecen eh, del, las cosas más denigrantes de las cuales México se podría orgullecer. Sin embargo, hay una serie se llama Narcos México, así tal cual. Esa serie... Eh, si sí la recomiendo que la vean por educación exactamente para no estar en, en ignorancia en pocas palabras vas a conocer eh, de dónde viene el narcotráfico en México eh, quiénes son los líderes este y otras cosas ¿no? que no es el objetivo ahorita con este comentario el objetivo es que muestran al, al líder de líderes no me acuerdo del nombre pero el, el, el, el narco vamos que tuvo la inteligencia como para se unir a todos los carteles de pues sí de México ...y transportar la droga, ¿sabes? Y yo cuando lo estaba viendo yo dije... ...este tipo tiene una mente asombrosa, o sea... Quitémosle el, la droga, pero su mente, o sea... En ese caso, imagínate, sería el mejor CEO de una empresa. Exactamente. Se, estaría como el mejor gerente de una empresa o el poder de creación que tiene. Y el poder que tenía con sus palabras como para tranquilizar a otro narco, por ejemplo, y que dejaran de pelearse y que dejaran de matarse. O sea, él nada más decía, ya, para. Y los otros le hacían caso, ¿sabes? Hubo alguien que ya definitivamente no le hizo caso y ahí fue cuando ya se desató la guerra contra el narco, pues, de la entre los narcos, pues, pero él tenía mucho poder y eso me quedó súper grabado, o sea, cómo eh, estos personajes, o sea, también Hitler, ¿no? O sea, eh, su mente cómo pensaba eh, Donald Trump que quizá es un racista, etcétera, etcétera, será lo peor. Pero si tú lees sus libros de finanzas, te podrás dar cuenta que es un gurú de finanzas. Entonces, es su, su, o sea, como la mente de una persona que vive en su oscuridad también es asombrosa. Si, si le sacas el bien, vamos... Incluso puedes ver algo interesante ahí, por ejemplo, eh, una persona que sea muy brillante en tema de finanzas, en tema emocional, lo que sea, y tiene muy marcado un rasgo, digamos, racista, violento, agresivo, alcohólico, es el, el contrapeso. Hay un desequilibrio fuerte en su vida y se lo está canalizando en lo que sí controla, que en este caso fuera, por ejemplo, escribir, dar clases o algo virtuoso, ¿no? eso es importante verlo porque eh, la educación, como bien comenta Didier, no nada más es de ah, escribir o tengo donde palabra, es lo desarrollo a un nivel más allá de mí mismo. Es decir, yo ya sé que domino esta área, ¿cuál es la que no domino? Porque esa que no domino complementa perfecta y exactamente a la que sí domino, solo que no lo veo. Es parte de, del engaño O esta actividad del diablo Es curioso, pero por ahí Es como algo que les dejo pensando Donde está lo más difícil de su vida Ahí está su verdadera virtud Y ahora ¿Construyes o destruyes con lo que haces? No? Esa es otra pregunta ¿Estás construyendo o destruyendo? ¿Cuál es, ¿Cuál es el impacto que tienen Tus actos En tu persona, a nivel familiar A nivel social, en la humanidad que, que también trabajar con la dualidad nos va a llegar a un punto o te lleva a un punto de despertar espiritual, ¿no? Que es lo, lo valioso del ser humano cuando ya comprende que es mi luz, que es mi oscuridad y puedo encontrar un punto medio, que quizás voy a estar oscilando de un lado a otro, pero ya sé cómo regresar a mi centro y eso me va a permitir que por lo menos si no aporto a la sociedad, no le voy a generar más daños de los que tiene. Incluso ahí yo me a meter en un tema todavía más escabroso a veces hacer caos y daño es tu trabajo, a veces el llegar y decirle a, a una persona, es que tú eres un este un aquello, darle un sape, bueno ya más intenso puede ser, pero depende de la persona este, de repente era ese golpecito que hace como ah, por ahí no es, y te regresas, y es como, hay guardianes del caos, bueno, a, eh, por ponerlo su nombre, hay guardianes de caos, guardianes de oscuridad, guardianes de luz, y tienen su trabajo sumamente funcional, para no meternos en temas de que, ah, es que Yo tengo que ser un ser de luz de las más altas esferas, no, regrésate el planeta Tierra, pero el punto es Bájate un... maestro ascendido <risa> Regresa aquí a la dimensión, pero es muy importante que entendamos a la humanidad y a todos los seres humanos como si fuera una parte de nuestro cuerpo si yo pongo los ácidos del estómago a que corran por mis venas me voy a morir. Pero si yo le pongo sangre al estómago, me voy a morir. Entonces cada quien tiene su función, su momento, y de repente puedes decir, a ah, esta persona que me super maltrató, que me hizo lo que pues cosas así horribles y ahora es una persona super tranquila super sabia que tú te quedas en qué momento pero es porque las personas tenemos dinámicas como ya ahorita estamos manejando como dualidad pero lo podemos hablar como facetas lo podemos hablar de más cosas en, en coaching lo vemos como tu pasado no define ni tu presente ni tu futuro realmente la persona que tú eres o tú fuiste en un cierto momento si tú bien quieres transformarte te vas a transformar y bueno yo lo he visto en, en, en entrenamientos de coaching y en sesiones de coaching gente que tiene diferentes hábitos y eligen sabes que ya no me quiero drogar sabes o ya no me quiero alcoholizar o simplemente personas que se llegue a conocer personas que se dedican a, a se dedicaban a, a, ¿Actividades a actividades ilícitas y con vivieron su entrenamiento transformacional y dijeron sabes que a partir de este momento ya no me quiero dedicar a esto y lo ven como esta faceta no esta parte de mi vida es mi parte de oscuridad ahora vamos a crear Ahora, porque hay diversas teorías también y quiero mencionarle al público que estas son teorías que son diferentes formas del pensamiento que nosotros vamos construyendo de acuerdo a nuestro conocimiento y a nuestra percepción. También hay otra teoría que dice que la Tierra es un planeta escuela como tal, que aquí hay una dualidad y que todo lo que aquí estamos experimentando, absolutamente todo ya lo elegiste y ya lo escogiste antes de nacer, ya hiciste tu guión ya viste tu película y ahora vienes a experimentarla a la tercera dimensión y que incluso escoger los papeles de malos es de lo más difícil y de las experiencias más profundas que el alma puede venir a experimentar, incluso experimentar un vicio, incluso experimentar una adicción son de las cosas más fuertes y de las lecciones más fuertes que el alma puede venir a experimentar, si lo vemos desde esa percepción ya no salimos del dual de bueno, malo, consciente sin conciencia y nos vamos más arriba a decir un pensamiento no dual desde el cual ya no emitimos un juicio sino ya vemos un propósito hacia todos los que estamos aquí ¿Este? en este planeta y eso está muy fuerte muy fuerte de escucharlo Y yo me voy ahora a lo bajo, es esa misma información a las familias, la bendita oveja negra, la que te hace retar todo aquello que tú consideras, bueno, que si tienes que ser religioso, pues es ateo, que si todos tienen que ser azules, pues es de otro color, y así se va. Las ovejas negras en muchas familias son el diablo, son un diablo que está ahí, que tiene tu sangre y que viene a representarte todo aquello... Que tú creías que no debía ser y la oveja negra te va a preguntar ¿por qué no? pero fíjate que a mí las ovejas negras digo, <ríe> quizá a lo mejor porque yo soy una de ellas ¿no? <ríe> pero las ovejas negras vienen a revolucionar la familia y eso es lo que me encanta o sea yo veo como una oveja negra cambia todo el sistema familiar y quizá años después se le agradece o sea quizá a esa persona que se salió del corral Se salió de la norma, se salió de lo que era común dentro de la familia, les vino a enseñar desde la tolerancia, el verdadero amor, algo que quizá los mismos hábitos que se si hubieran tenido, o sea, si esta oveja negra no se hubiera salido del corral y o sea estos valores que quizá a lo mejor no, lo, no los hubieran conocido yo lo veo así claro internamente la familia lo va a ver como el malo como el traidor como el el diablo literal pero si lo vemos desde afuera desde la parte externa es la persona que viene a liberar entonces recordemos que cada acto que se vive en sociedad, en familia, tiene varias formas de verlo. Tiene varias formas de comprenderlo y de, y de entenderlo. Y que trabajar nuestra conciencia nos va a hacer que podamos comprender las cosas de una manera diferente. Sí, de hecho, cada vez que nos vamos a una polaridad, ya sea eh, en este caso que escogimos el diablo precisamente por ser, creo que la figura con más tabú, o sea, independientemente de la religión o la fe o la filosofía de vida que ustedes lleven, casi siempre la figura divina, buena o dios, dioses que ustedes ven, tienen ya cierta forma muy definida, ¿no?, y ciertas características. Sin embargo, el diablo... Cambia mucho, porque para algunas personas, por ejemplo, en sociedades que vivían en islas, el diablo podría ser el mar, porque de repente llega y, y se lleva todo. O también puede ser el, el dios bueno, porque me trajo las islas, me trajo la tierra. Aquí es súper interesante también analizar eso como, ya como dato curioso diría yo. ¿Cómo es el diablo y para quién y dónde estaba y en qué tiempo estaba? porque también los vikingos se les representaba con cuernos, aunque nunca los usaron porque les representaban como el diablo por eso les ponían cuernos y curiosamente todos los animales este carnívoros o así, pues no usan cuernos solamente los venados los toros, las vacas entonces es que está interesante el ver de dónde vienen esos cuernos, de dónde viene eh, este rasgo animal que, que lo caracterizan mucho, incluso en el tarot un tiempo, si les gusta estudiar tarot, que se lo recomiendo el diablo era un león o un dragón, como figura mitológica era un dragón y un león después ya cuando descubrieron que había leones porque pues son fuertes, te matan de un golpe este tienen una manera muy contundente de caminar de actuar, no les importa si estás o no estás así es que todo lo que es una figura arquetípica eh, en este caso viéndolo tal cual como análisis de figura puedes darte cuenta que tenía un significado en ese momento social, porque también actualmente puedes decir, ah, es que el diablo es el internet, y dime qué forma tiene el internet, ¿tú crees que es el módem? ¿crees que es el celular? ¿de dónde viene eso? Y sin embargo, en este internet que es como este diablo de, de la actualidad, también hay cosas muy interesantes y hay cosas buenas y cosas que te apoyan, hay maneras de conectarnos que antes no, no teníamos y no nos permitían incluso sentirnos en la vida, ¿no? Entonces es interesante hacer como este análisis por eras o por etapas, revisando las filosofías, la manera de vestir, simplemente si vemos como historias de terror de México, ¿quién no se sabe la de el, el que bailó con la chava, ¿no? Eh, que era un muchacho súper guapo, nada que tenía un pie de gallo y otra de cabra o el catrín el charro negro o sea hay diferentes figuras que si yo pongo un charro en Europa actualmente van a decir pues no un mexicano que viene a asustar a Europa, o sea... Pero no hay un contexto histórico social para ellos. Pero si yo lo veo, por ejemplo, en... Hay una figura que es este... Ay, la leyenda de la errada que es una mujer caballo. Resulta que históricamente no es un caballo. Viene desde antes de que llegaran los colonizadores, pero los españoles les dieron cara de caballo. Sin embargo, para eh, las para esa época era otra diosa era una diosa de hecho que su cabeza parece algo de caballo pero no es un caballo entonces es muy interesante analizar tus miedos de donde agarraron esa forma porque el diablo tiene esa forma para ti que tiene cuernos, cola ¿Tiene la voz de alguien? ¿Tiene un color? ¿Qué es y por qué? Una vez que encuentres esta forma del diablo, ya vas a poder reírte como fan sin miedo o simplemente contemplarlo para entenderte a ti mismo. Esta oscuridad también te apoya a encontrar tus límites. Exactamente. Sin duda alguna, el, el diablo se ha vuelto hasta parte de la cultura popular. ¿Mm? parte de la cultura de, de diferentes países y diferentes lugares y no lo vemos de la misma forma ahora yo te preguntaría ¿cuáles son tus demonios internos? Eh, ¿cómo estás relacionándote con tu oscuridad? ¿qué parte de ti te hace falta trabajar? ¿cuál es tu diablo? porque quizás para una persona eh, su diablo va a ser el alcoholismo, pero para otra persona no es el diablo el alcohol no porque tiene una buena relación con el, con el alcohol, para alguien el diablo va a ser el dinero y para otra persona no, tiene una buena relación con el dinero entonces todo también se deriva desde nuestra percepción y de cómo estamos nosotros internamente y también que te han dicho porque de repente te ponen un diablo que tú ni conocías pongamos un ejemplo claro este un niño que nunca ha consumido alcohol pero le dicen que el alcohol es malo él no tiene realmente una forma de qué es el alcohol o por qué es malo, solo literal lo va a tomar como es malo y a veces nos quedamos que en estos conceptos sin explorar más allá, por ejemplo, claro, el alcohol eh, a niveles ya altos pueden generar enfermedades físicas, pueden generar conflictos accidentes, enfermedades, diferentes hasta problemas de, de muchos tipos, ¿no? Pero también el alcohol te puede ayudar a cocinar unos postres deliciosos, te puede ayudar a conservar, te puede ayudar a limpiar, depende cómo lo estés usando. Es ah. eso, perdón, es eso, curiosamente, ahorita recordé algo que... ¿Es que... tu época de alcohólico? No, no, no, manches, no, <risa> no, recordé mi época de adolescenticio, en donde, ay, hace una nada, ay, ayer, no. ayer, la verdad, <risa> este... En donde, por ejemplo, los temas, uh, hablando de sexualidad, ya saben que a mí me encanta eso. <risa> También el tema <risa> de sexualidad. O sea, ¿cómo... El sexo es malo O sea, esa esa creencia Que en cierto momento nos Inculcan o han inculcado En la sociedad mexicana eh, El sexo es malo, pero como cuando lo pruebas Sabe riquísimo O tengo otra pregunta, si el sexo es malo ¿Por qué todo el mundo quiere tener hijos? ¿O no saben cómo funciona esto? Es Ay, como... es que brincan de felicidad <risa> Uy, sí, sí, y salen Y entran y vuelven a salir Pero el punto es que de repente Satanizamos algo, como, como lo comentas Brian el sexo está satanizado pero el formar una familia está hermoso y yo en mi lógica de, de secundaria decía pero según yo, hasta donde ya me quedé para que nazca alguien pues se une un óvulo y un espermatozoide y de la manera es quitando tratamientos y cosas que también pueden generar un embarazo, pues la manera más común o la más conocida por la humanidad es literalmente pues teniendo sexo y de ahí sale un bebé entonces yo me acuerdo que llegaba una etapa donde decían, ay es que no vayas a tener novio porque te van a pasar cosas malas y yo ¿y qué es eso? y allá va a saber qué es, ¿no? Pero de repente si tuviéramos la claridad ...de especificar... Eh, ...sabes que un embarazo adolescente es complicado... ...el tema de la maternidad... ...paternidad, economía... ...o sea, irme a describirte mi miedo... ...en vez de generar un trauma que quizás diga... ...ah, ¿sabes qué? ...es que los hombres son malos... ...entonces me voy a hacer lesbiana... ...o me voy a mutilar... ...o me voy a... ...y es como... ...pero era algo y muy muy tonto, ¿no? Realmente. Y es por eso que la gente no, no lleva una sexualidad sana... ...no, Ajá, o sea, por es todas que estas el, el creencias... ...es una muy poderosa y que creo que no estábamos preparados para comprenderlo desde hace muchos siglos no se ha comprendido y no se ha profundizado en esos temas por eso pasa que se Se, se entendió como un pecado, se entendió como el demonio, se vio como el diablo, la tentación, la lujuria, etcétera durante muchas religiones. Sin embargo, ir cambiando esos, con, esos conceptos, ¿a través de qué? A través de una educación sexual, a través de cuestionarte el exceso de religión que tenemos, a través de cuestionarte las creencias familiares que tienes. Y, y ver el por qué quizás en su momento funcionaban. Eh, hay cosas que yo cuando he leído libros de hace tiempo, le hace este como la Biblia, el Corán, este libros de, de sabiduría en su momento y decía es que esto no tiene sentido claro que no tiene sentido para una mujer de 30 años en el 2023 pero quizás para una mujer del siglo primero en Roma, de 30 años tenía todo el sentido del mundo, todos los libros tienen contexto y es súper importante que investiguemos ese contexto y es, en este caso ya es como muy fácil poder decir oye, ¿sabes qué? yo tengo la duda eh, ¿qué, ¿por qué es malo tener pareja? ¿por qué es malo el alcohol? y ya puedo preguntarle a mis amigos, puedo preguntarle al internet Puedo preguntarle un libro Puedo preguntarle a un maestro Y ver hacia dónde O yo, por qué Y ahora también no quedarse con lo que dicen los demás Porque por ejemplo ¿Es malo tener pareja? Ok, ¿para quién? ¿Para alguien que la pasó mal en una relación de pareja? Claro que va a ser horrible, o traumático sea, ¿no? Exactamente, entonces es más bien eh, Revisar tus creencias Tu historia de vida Y hacer un equilibrio Documentarte, por... investigar estudiar, profundizar Porque... La duda nos puede ayudar a resolver muchos de los problemas que vivimos actualmente. Tanto a nivel personal, ¿no? Dudar de las cosas y hacerte un investigador. Eso te, te puede servir mucho. Y observar también te puede ayudar bastante. Porque de repente, como tú dices, Ray, quizás mi sueño de vida es tener, digamos, una mesa verde, ¿no? Para no meter acá un concepto. Pero yo le pregunto a Sutanito, dice que lo peor del universo es el verde. Le pregunto al otro y lo peor del universo es la Y es como, o sea, imagínate, si hago la mesa verde, me, nos morimos todos, ¿no? Sin embargo, cuando yo empiezo a averiguar de dónde viene mi deseo de una mesa, de dónde viene mi deseo de que sea verde, de dónde viene la idea de que es bueno, malo, más o menos, difícil, fácil, y empiezo a ver que son desde miedos, carencias, creencias de otras personas, o miedos propios, ya empiezo a darle forma, quizás realmente nunca quise una mesa verde, pero me decían que era lo que tenía que hacer ¿no? y las personas con otro tipo de experiencias, me decían por miedo, por amor, por odio por lo que ustedes quieran, aquí ya inserta cada quien lo que lo que crea me trataban de prevenir o transmitir una información que quizás ellos tampoco tenían muy clara y esto va más enfocado para las personas que de repente tenemos conflicto con las personas de eh, tías, abuelas, mamás, papás que al momento en que nos trataban de decir no lo hagas nos decían cosas muy exóticas ¿sí? y, y no era más la confusión o el miedo el decir pues como no entendí lo voy a intentar que el hecho de poner límites de repente también entienden que las personas que estuvieron antes que nosotros que no son de nuestra generación van a hablar y expresar las cosas de una manera diferente así es que trata de escucharlos con empatía pero no te tomes tan a pecho las cosas porque es una enseñanza que te van a tratar de transmitir con lo mejor que tienen cuando lo tengan y a veces la manera no es, no es la que tú puedes entender si lo vimos en, en el capítulo de lenguajes del amor ahora imagínate no un tema que me incomoda exacto ahora en cuestiones de magia está el sendero de la mano derecha y el sendero de la mano izquierda que nos hace trabajar uno con nuestra luz el otro con la oscuridad uno con la parte luminosa y el otro con la parte de eh, demonios y e entidades que ahí surge otra pregunta existen los demonios realmente como una entidad existen los demonios realmente como una uh, como un ser extrafísico y esa pregunta la pongo aquí sobre la mesa Ahí es complicado, mira, en base a como a todo lo que hemos visto entre temas de magia, temas de hasta cultura popular, hasta la típica de que Tobelito se peleó machetazos en el cerro con el diablo, yo creo que sí hay una especie de energía que eh, pues emana de de esto no sé si es por concentración, si tienen vórtices, si tienen como permisos a ciertas zonas, o sea, no, eso pues ya no no es de mi conocimiento, pero creo que sí existe una figura eh, que se puede materializar, pero no siempre, porque si fuera como de me materializa siempre, pues siempre estaría en un lado o se regiría por lo mismo que nosotros, que es este ciertos límites físicos. Sin embargo, creo que sí hay una manera en la que sí ¿Se puede visualizar o incluso hasta tener un contacto de... Uh, siempre hemos escuchado las historias de las voces, de las visiones, de una figura... a ver sí que ya varía dependiendo de la cultura y el momento, pero creo que sí hay. ¿Cómo funciona? No tengo idea. En coaching, mmm, bueno, no sé si los otros coaches, no puedo hablar por los otros, pero en mi caso yo he visto que... Mmm, Sí hay un, una energía dentro de las personas. Sí lo he visto palpable. Incluso te podría hablar que una persona que se dedica a delinquir, por ejemplo, tiene una marca o sea ciertas marcas en el rostro um, se le ve o sea sus emociones palpantes en el rostro en la postura de su cuerpo eh, al momento en el que habla de lo que habla las palabras que utiliza también se puede se puede te puedes dar cuenta Y creo yo que sí hay como un, un, un antes y un después Yo lo veo en las personas como esta parte de, de Cuando recién las conozco y puedo ver su mal, la maldad que hay dentro de ellas Sí, o sea, sí Sí lo veo. Y también el, el, el, la otra parte del después. Cuando empiezan a trabajarse, cuando empiezan a sanar, cuando empiezan a limpiar su corazón, cuando empiezan a sacar toda la mierda que traen dentro, eh, yo lo veo así como palpable el Porque demonio. Hay otra, hay otra teoría, ¿no? Que los pensamientos como tal crean, crean e impregnan tu cuerpo físico y todo lo que tú eres en energía y hay una teoría que dice que el demonio, el diablo y los demonios como tal son creación de la mente humana del pensamiento colectivo humano ¿no? de que hasta cierto punto nosotros le dimos fuerza y le dimos poder a esa energía y creamos esa energía y que que la oscuridad interna es la que hace que se asocie con la oscuridad ex, ex, externa... ...y tus demonios internos con los demonios externos... ...y es donde surge esta parte de la magia, ¿no? También lo comparto porque de repente hay gente interesada en la otra vertiente... ...porque a veces te dicen... ...me hicieron brujería o, ah, o, sí. o me hicieron brujería con el diablo... ...me está pasando esto atrae ah, un demonio pegado... ...pero yo siempre les digo... ...en lo que tú estés vibrando es en lo que vas a resonar. Sí, sí, sí, y también... Y, y también bueno yo sí creo en, en, en por ejemplo esta parte de la energía de que de repente hay alguien que absorbe tu energía o hay alguien que cuando estás conviviendo con esa persona que deposita en ti esa energía entonces yo sí lo he sentido y es cuando amiguitos vayan a, a reiki <risa> el reiki es asombroso de verdad te, te saca todo lo que no te funciona <risa> Sí, pues es básicamente una limpia energética, no que hablando de, de cosas bonitas, cosas feas, pues tienen cierta vibración. Incluso yo también les diría que eh, hay ciertas, ay, no recuerdo cuáles, pero tienen un nombre cuando una persona intensamente vive una emoción que genera algo que sí tiene cierto contacto con la materia. No recuerdo si la palabra es tulpa o algo por el estilo. Egregor. un egregor. Ah, ¿qué es egregor? una formación del pensamiento de acuerdo Ajá. a nivel energético y bueno pueden buscar más información de eso pero eh, esto realmente les genera eh, eventos en su donde vivan que incluso hay daños físicos hay este como cierta densidad en el lugar entonces también creo que somos creadores de esa parte oscura o tenemos la fuerza de manifestarla de alguna manera porque hay que recordar que cada persona cada ser tiene su espacio y su lugar, entonces nosotros como personas que estamos en este planeta, tenemos nuestro lugar, nuestra función y podemos lograr nuestros objetivos y entre esos de repente es crear cosas media raras pero aquí los invito siempre a, a actuar con congruencia si ustedes detectan que algo está saliéndose de control mucho es la conciencia de ti mismo, de tus propias capacidades y realmente el pedir ayuda y el apoyarte, porque aquí también podemos hablar de un tema delicado como lo son las enfermedades mentales ¿no? donde es súper común incluso ya hay como enfermedades que ya las tienen muy marcadas que ah, si te dice que es el diablo, si te dice que es la llorona, si te dice que es el el ancestro sutanito o que no conoce a, a quien lo molesta es esto entonces es muy importante también analizar esa esa imagen y si ustedes están teniendo este tipo de como de curiosidad realmente acérquense a su espiritualidad que es quien les va a dar esta respuesta a ustedes mismos E incluso si eh, ya es algo un poco más a considerar de la persona, acudir a algún terapeuta, llámese en psiquiatría, llámese este algún terapeuta holístico para que te pueda apoyar a canalizar esa energía de una mejor manera o incluso soltarla si es lo que tú requieres. Y yo te, te diría que todo se atrae o se repele según su naturaleza, dice una ley metafísica. Entonces, si tú... Eh, trabajas tu oscuridad y dejas de temerle aquello que llevas en tu interior y lo enfrentas te vas vas a tener un instante de conciencia donde vas a poder ver incluso esa dualidad que hay en ti y poderla integrar para que sea funcional al planeta en el que nos encontramos, para que sea funcional hacia la humanidad, hacia tu familia hacia tu propia vida, de tal forma que si no quieres impactar el mundo de forma positiva, por lo menos no lo chingues y hagas algo eh, contigo y con tu propia vida que te permita vivir bien Vivir pleno, vivir consciente Esa es mi recomendación para ti Y recuerda, no le des poder al miedo Dale poder a cosas más valiosas Como el amor, la paz, la gratitud eh, La alegría Experimenta lo que tengas que experimentar Es parte de nuestro aprendizaje Pero recuerda que hay un poder más grande Yo te diría que inicies en... Bueno, no que inicies Que de, de verdad te enfrentes a ese a ese ego a ese miedo a esos demonios y que los trabajes que acciones que de verdad hagas realices actos de acción o sea que haya una transformación interna y que se vea palpable para ti y en ti eso te lo dejaría y en la que la red desgraciadamente está apagándose sus brasas se están apagando ya casi son cenizas nos despedimos eh, te esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche o por Spotify todos los lunes subimos un nuevo episodio para aquellos que quieren repetirlo o que se la se pasaron el día de hoy espero que pasen una muy buena noche y nos despedimos hasta luego Adiós.